mañana bueno y ya para cerrar este esperando eh, tenemos una eh, una noticia importante para jujuy y para todo el país no como, como siempre lo es la restitución de los restos de un compañero detenido desaparecido en este caso los restos de, de pueblo navarro compañero eh, san pedreño que fue encontrado en el en el, en el podríamos decir conocido y tristemente célebre, no pozo de Vargas. Eh, estamos conectados con Daniela. Eh Daniela nos estás escuchando? Sí. Eh Buen día. Buen día. Eh, Daniela, eh, nos podrías comentar bueno, cómo ha sido la la recepción este de de los restos de tu tío y cómo Este eh y, y cómo están viviendo este momento y en este momento estamos muy tristes, porque están o sea nosotros no queríamos que se que permitiera vuelva de esta manera, queríamos que vuelva y todo un señor hombre y meche de, derecho en lo sal bueno, este las noticias no fue no fueron las que nosotros esperábamos. Hola, Daniela, me escuchás? Sí, sí, eh, sí, escucho. Sí, por eso un poquito, ¿podrías continuar con lo que nos venías comentando? Eh, que nosotros lo esperamos a él, no pregués ir a eso, lo esperamos con las noticias eh, de esta manera, no queríamos recibirlo en casa de esta manera, se conviven a sus hermanas, a sus hermanos, la familia muy triste, con mucho dolor, pero también a la vez es eh, una alegría de que él esté acá, Porque ya sabíamos que cuál el posible esto pero es una mezcla de emociones para nosotros eh, nos podés contar un poco hacer una, una breve semblanza pero que nos vamos quedando sin tiempo pero nos podría hacer una breve semblanza de, de eh, eh, cuál es, cuá, cómo eran ¿no? cómo era leopoldo cuáles eran sus eh, sus anhs sus objetivos sus prioridades sus Y yo te voy a contar lo, lo que siempre mi, su madre nos contaba a nosotros que es mi abuela, sí. que él era un muchacho que le gustaba este ayudar al próximo que si él eh, él trabajaba eh, lo primero que hacía era este venir y decirle mamá, acá hasta hoy cobré y manda comprarle algo para los, para los chicos mamá que te falta algo. Eh, mamá, qué necesitas eh que tengo que to de tus amigos de lo que era él un buen mucha un muchacho que que no estaba de acuerdo con con todo lo que estaba pasando en esta época todo por ser un un muchacho eh, correcto él ser un, era un muchacho correcto que quería que, que todos pendiente. Eh, por eso es que él él desapareció el 5 de marzo del 75, o sea, un día que salió a trabajar y no volvió más a la casa. con su, su madre lo lo buscó hasta el último día de, día de su vida, buscando, preguntando, siendo de un lado para otro, eh, preguntando a, su, a sus compañeros que eran de ese tiempo ninguno, ninguno de comer, él se come. tuvo una versión de que se iba a, a Bolivia, que tenía familias o sea, en Bolivia, por eso no regresaban, y nosotros sabíamos que, que si él hubiese tenido su familia, él lo primero que hubiese hecho es el, el, el, el decirte mamá, estoy bien, y ahí como que nosotros también se nos derrumbaba de una parte porque sabíamos que que sí si él no se había comunicado con la familia eh, era porque algo le algo malo le había pasado. Eh, Daniela, cómo están eh, eh, bueno, a, actualmente sabemos que están porque hay un compañero nuestro de la radio ahí, Pachi, sabemos que están eh, dirigiéndose ya hacia hacia hacia el lugar este el fin de descanso final de Loaldo y nos gustaría que nos comentaras un poco este pues están presentes, cómo se cómo se está viviendo esa esta esta restitución, ¿no? Y En este momento el viejo se encuentra en la sala velatoria de de un barrio o acá sea, de, de San Pedro, barrio belgrano, eh para que sea despedido con, con, con sus compañeros, que lo puedan visitar, la gente que quisiera acercar eh las familias ha hecho un velatorio que casa eh los llevaron a su casa, lo lo velaron en esa su familia, así que ahora es un velatorio a puerta abierta para que quiera estar mañana van a ser este se al cementerio a las 11 y 12 de la mañana. Y bueno, este eh, agradecemos la la, la posibilidad de, de de de poder compartir estos estos intensos momentos Con, con toda la familia y agradecemos también eh, la, la, la posibilidad de poder difundir esta este, esta realidad que como vio, vos bien decías es a la vez eh, triste y a la vez este, eh, alegre alegre por, por, por, por poder reencontrarnos pero triste también por, por la manera en que se da esto no, eh, no sé si vienen los compañeros que hagan algún tipo de pregunta estamos todos bueno estamos todos un poco en silencio aquí, eh, eh, acompañando desde el respeto, desde, desde el silencio y el respeto eh, a esa eh, aquel cúmulo de situaciones que suponemos están sintiendo en este momento. ¿no? Eh, bueno, agradecemos entonces que por habernos podido comunicar y, y recordemos, estamos hablando de la restitución de los restos del compañero Leopoldo Navarro compañero detenido desaparecido de San Pedro de Júpity Much muchísimas gracias a ustedes al contrario Ah paga en comunicación Andrea Ruiz desde San Pedro. No quisimos extender mucho porque sabemos que es un momento difícil como es comentaba comentar hasta con un con una contradicción muchas de emociones en ¿no? el caso de Leopoldo se conoce hace poco y como mencionaba Andrea eh se se recibieron los restos eh, de una forma bastante fea, ¿no? Porque uno espera como Andrea como familiar eh que que sus familiares sean devueltos eh vivos, ¿no? No solo vivos, sino también eh, con, con el respeto con la memoria de los compañeros desaparecidos. Así que bueno, no la verdad que yo no quise entenderme mucho porque se nota mucho en la voz que estaba muy emocionada. Eh, así que bueno, eso quería decir yo. Bueno hoy hemos tenido un día de, de, de varias emociones digamos hemos recorrido distintas instancias de la lucha eh, de la lucha social no sobre todo la lucha greial eh, si al final algo que ha ido resonando me parece, en distintos entrevistados es eh, el 29, ahora que se viene como una fecha importante para la lucha para la lucha gremial este eh, eh, Eh, y, y dicho en este caso en estos casos, por eh, eh, referentes de la lucha gremial que para nada eh, se encuadran dentro de, de, de lo que es la burocracia sindical, todo lo contrario, ¿no? referentes de la lucha de sindical desde abajo, digamos. Lo cual manifiesta también, o lo cual demuestra también, eh, la importancia que desde las bases se le da, a esta movilización más allá de quien la congo ¿no? así es eh es una jornada bueno también de mucho eh va es una semana con mucho movimiento como esta mañana estuvimos eh también bastante movildita eh, pero eh, pudimos eh menos más gracias eh, a los entrevistados poder abordar las, las distintas temáticas que teníamos para hoy eh bueno no sé si quieren que las recormos, pero bueno estuvimos hablando en un primer momento con gloria mamani por el tema deur passión de tierra. Eh, vinculados a empresarios eh malados y gran. Se hablamos eh, con Antonio Roseló por el, el conflicto también universitario y la, la semana de lucha que van a llevar a cabo que ya, se inicia eh, el día de hoy. Lo hablamos con Juan Tsuniya eh desde Neuquén por eh, la amenaza, ¿no? de una de de visagación de la minera Southern Copper en Dosmalal en la localidad de Loncopué en Neuquén eh, estuvimos hablando también con Andrea Ruiz de gremio Cisadén en eh, Santiago del Extero por la lucha que llevan eh, ya más de un mes eh, los compañeros docentes y compañeras docentes en de Santiago del Extero y bueno recién nos comunicábamos con eh, Daniela Navarro que es sobrina de Leopoldo Navarro recientemente eh, un compañero restituido verdad así es, bueno ya hemos llegado con esto al final del verano porque nos quedan dos minutitos que ¿Cuántos minutos? Eh, bueno, tenemos la este, tenemos aquí una diferencia entre la computadora de la visión, la computadora de la máquina, ¿cuál de la doble vamos a creer a la de la máquina? Entonces, <risa> tenemos tenemos aquí cuatro minutitos, tres verdad minutos... verdad que nos ponemos a cantar los cuatro minutos y rellenamos el programa? La semana pasada <risa> nos pasamos, por eso ahora... Por eso, no pasamos, eso ahora dijimos, vamos, eh, vamos a acelerar, vamos a acelerar, estuvimos... Eh, Bueno, obviamente en una radio no se puede ver las cantidades de señales que había, ¿no?, haciendo círculos con dedos, como decir, sí, ya, vamos, vamos, vamos, como una ah, forma, bueno, de, de poder eh, cumplir con todos los tiempos eh, para poder eh, lograr no solamente eh, que, que entre, porque siempre esta realidad nuestra nos brinda una, eh, un cúmulo enorme de informaciones que a veces no entran dentro de un solo esperando, ¿no? Entonces, eh, bueno, la cuestión de poder eh, eh, que todo eso puede entrar en un reando nos exige seguramente estar con los tiempos siempre juntos, ¿no? Sí, así y bueno, nosotros vamos a ir cerrando, mandamos un saludo a todos los medios que están retromitiendo este programa. También, bueno, queremos agradecerles, aquí están, fuera de los micrófonos, Pancho, Javi, eh, Johnny, bueno. El Mono, que sin ellos tampoco... Pachi, podrán... allá, en, Pachi... en San Pedro, acompañando eh, eh, la restitución de los... La... Amarro. Ahí está el mono haciendo señas también. No va a salir igual. <risa> este, bueno, les parece que nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene. Mañana continuamos entregando a las 10 de la mañana. Hola, sí. No, nos despedimos entonces. Saludos. La dulada de su tierra huele más, huele más de maíz. Milagro de sus manos a amarillo brillo, brillo. Quien tenar, quien tenar, lleva de que cenar yo quiero yo quiero no de maíz cenar cenar se lleva de oro yo quiero yo quiero no de maíz